Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial, tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, La tertulia. La luz de la mañana. nos están escuchando, comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia aquí en los, los micrófonos de la 93.4, la radio alternativa de Hoy, lunes 15 de junio de 2009, eh, hoy tenemos como siempre, como cada lunes, está aquí con nosotros David Demi. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y también está aquí con nosotros Salvador Bustamante. Hola, buenas noches. ...vamos a hablar sobre distintos temas... ...y aprovechar que está... ...hoy con nosotros no sábado justamente para... Eh, ...para poder hablar de la, de la situación en nuestra ciudad... ...la situación política en Ecija. Bien. Bueno, pues si os parece vemos un poquito... ...antes de entrar en el tema local... Eh, ...comentar distintos, eh, distintas situaciones... ...tanto de ámbito nacional como internacional... Si os parece, como empezamos un poco por las elecciones europeas, que ya las estuvimos analizando pormenorizadamente durante la semana pasada, con datos tanto del de, eh, ámbito local como datos de índole autonómico, nacional e internacional. Hoy, si os parece, pues hablamos un poquito ¿no? sobre… Eh, porque durante esta semana se lleva escuchando durante toda la semana al PP pidiendo la convocatoria de, de elecciones Eh, ...generales, ¿no? Sí, Para no, ya dijimos... ...de banca a Zapatero... ...ya dijimos el otro día... Eh, ...que el Partido Popular... ...iba a convertir estas elecciones... Eh, ...en un plebiscito contra... ...el gobierno en este caso... ...contra José Luis Rodríguez Zapatero... ...y bueno, de hecho lo está haciendo, ¿no? Parece que... Eh, ...están apretando los machos en ese sentido, ¿no? ...de querer... Eh, ...en este sentido... ...pues la victoria del Partido Popular, eh, convertirla en un asunto de, de convocatoria de, de elecciones generales y están en esa línea, ¿no?, un poco de... Extrapolar las en, elecciones europeas... No tiene nada que ver, evidentemente. Que no, son, no son extrapolables, además, que, bueno, que la victoria bueno, del PP tampoco fue, ha sido una victoria holgada, puesto uh, que no, a, a, no... Aquí en, aquí en sí ha un caso extremo de extrapolación, ¿no? En, la, en las valoraciones que han hecho los... Los distintos partidos de, Vamos a ver, aquí a nivel a nivel local eh, No sé si habéis visto Esta semana una, vamos El lunes inmediatamente salió Una rueda de prensa del de PP Ya está contando el número de, de concejales Que le que es que fijar tendrían en ese resultado Bueno, no han tenido La, la prudencia de, de pensar Que ¿Qué pasa a nivel del PP local cuando en unas generales llegan a tener 8.500 votos, como tuvieron en las generales del 2008, o tienen 5.000 como en estas europeas y después las municipales, aún teniendo un buen resultado esta última vez, sacan 3.000 y pico, o sea que, que algo algún problema tienen ellos internos cuando son capaces de en unas municipales, que son las elecciones más cercanas a los ciudadanos, de movilizar bastante menos a... ...a su electorado... ...o sea que extrapolar ese tipo de cosas... ...siempre es bastante... ...es bastante pretencioso... ...y después tuvieron un, un mal gesto... ...sí, sí, eso sí lo pudimos... <coughs> lo ...pudimos observar un poco de... de menosprecio a... Hacia a los en este caso de, a los votantes... De, ¿no? del, del... ...del Partido Andalucista y de Izquierda Unida... ...porque decían que esto es una insignificancia... ¿no? ...eso bueno, me llamó la atención de... ...de la valoración aquí a nivel local... ¿no? ...de que... Ese gesto de, de prepotencia y ese desprecio también hacia, hacia los electores de otro, de otras fuerzas políticas. ¿no? Yo creo que extrapolar a como aquí en ESIG ya se ha hecho, yo creo que, bueno, es bastante pretencioso. Vamos a ver. Es que, como digo, el resultado de las elecciones, puesto que, que más porcentaje que el PP tiene en la abstención, que ha sido la, la ganadora claro, en, estas, es que... en estas elecciones primero la abstención, después el PP es y muy cerquita al PSOE no con la que está cayendo además de situación de crisis y quizá con ninguno con de los dos grandes en, en España, ¿no? Quizá un dato importante que yo he podido eh, un poco analizar sobre todo de los dos grandes partidos porque hay otras formaciones políticas en el caso de Izquierda Unida pues eh, para Para, por esto, por, para el caso de Izquierda Unidad, pues el hecho de que haya habido una abstención tan importante, eh, más o menos similar a la de las últimas elecciones europeas, pero el Partido Socialista y el Partido Popular han querido minimizar, no han querido darle una, valor e importancia. No, no les preocupa. Claro. Yo les Cuando digo, vamos, realmente vamos, el análisis que nosotros planteamos, el, que la, el quien ha triunfado aquí en estas elecciones son, es la... En la abstención, y además, incluso si particularizan más y profundizan más en los análisis, en la, precisamente en los colegios electorales que, que tienen son de zonas más proclives hacia la derecha política, son donde la gente más ha participado okay. y eso. Es evidente que la, la abstención ha sido la ganadora. Ahí hay que, ah, y el, profunda, el PP ha, hay que profundizar. Ha movilizado mucho, a su electorado, ¿no? Más su, que otras fuerzas políticas. A no sus ultras, ¿no? También, porque donde más mejores resultados ha sacado en Murcia y en zonas como en la Comunidad Valenciana, donde los casos de corrupción pues parece que no ha afectado ¿no? a la opinión de los, de los ultras de, del PP a la hora de, de votar por este partido, ¿no? y decir bueno nuestro análisis ya lo dijimos año pasado eh, la semana pasada también que bueno que el, para nosotros el Partido Popular y el Partido Socialista Europeo pues son dos caras de la misma moneda que es el modelo neoliberal y la, y las soluciones que, que plantean a la crisis eh, a la profunda crisis que tiene el sistema son la misma salida ¿no? que inyectar dinero público a los bancos privados, los que han sido los culpables de, de la, la crisis. De dejar que la crisis la paguen los trabajadores. De hay, en vez un, de los... hay un matiz que de eso hay okay. que, que el, el otra, entre el, el programa de la semana pasada, quizá a lo mejor no, por lo menos no, no lo escuché yo, el parlamento que ha surgido es aún más, más derechista de que el que había, que ya okay. que ya tiene narices. ¿no? Uh -huh. Y la situación realmente que hay en Europa a nivel político no deja de ser cada vez más preocupante. Hoy ha salido, vamos, en los telediarios y eso, el tema de las patrullas... En Italia. ¿eh? En Italia, que yo creo que ya alguna gente, vamos, en este ratillo de la tarde que hemos tenido, ya alguna gente lo han comentado, ¿no? O sea, que en Italia parece ser, que bueno, que Berlusconi ha aprobado que se constituyan patrullas ciudadanas y los grupos de extrema derecha, el movimiento social italiano, que es heredero de del fascismo de Mussolini parece que está, va a aportar ya incluso a, a gente suya uniformada y eso para este tipo de patrullas que tienen un carácter muy xenófobo en el caso de Italia ahora. Bueno, no estamos hablando del fascismo de los años 30, estamos hablando del fascismo del siglo XXI, donde el componente contra los extranjeros, por ejemplo, en el tema italiano de las patrullas y eso es Claro, ¿no? no sé si lo habéis visto sí. eh, hoy en las noticias. Pero ¿no? sin irse a darles otro fascista, Mayor Oreja, que era el candidato de lista del PP, que bueno ha manifestado públicamente que con Franco se vivía mejor que ahora, que la gente ah, vivía muy bien, no ha, no, no ha condenado el franquismo, Mayor Oreja, pues conocido por sus eh, actitudes fascistas. ¿no? Y, y además no deja de ser también, aunque eso no se hable, uno de los candidatos más vagos que había. Eh, para europarlamentarios, euro ¿no? puesto que en, en cuatro años eh, ganando siete mil y pico de euros solo ha asistido a, a trece reuniones a trece, y bueno, hay una toda la semana y solo ha presentado una propuesta la ha hecho por escrita ni y la ha allí por lo tanto era uno de los cinco europarlamentarios más, más vagos que había, que había en el Parlamento Europeo, ¿no? No, y aparte, yo creo que o, otra que... cosa que también llama mucho la atención ahora la situación de Cris ¿no? y que se está comentando mucho también es el fichaje de, de Cristiano Ronaldo por el Madrid, ¿no? <risas> saliéndonos un poco también de la política pero que es política también, no, de ver cómo aquí en España por el gobierno eh, que se hace llamar socialista le da dinero a los bancos privados y esos bancos pues le dan en vez de darle crédito a la pequeña y mediana empresa que son las o que tienen problemas con la crisis para que creen puestos de trabajo por pues le dar dinero a, a Madrid para que fiche a un precio desorbitado a, a una estrella del fútbol que no va a generar ningún puesto de trabajo Sí, no eso ha suscitado bastante polémica de hecho creo que alguna formación política ha llevado ese tema al, al Parlamento al Congreso de Diputados pero es una situación un poco panaliza, no y sobre todo porque está generando como he dicho que eh, por ejemplo hemos visto que el recorte de la concesión de crédito a las pequeñas y medianas empresas pues eh, ha originado un, un importante déficit, ¿no? de, bueno, déficit se ha minimizado ¿no? lo que son la, la concesión de crédito por parte de las pequeñas de los bancos, las pequeñas y medianas empresas y sin embargo pues eh, en este caso pues no se ha... Es un caso de los escándalos del de, de, de sistema, ¿no? Porque parece que a Florentino Pérez sí si le prestan, pero a las pequeñas y medianas empresas pues no le facilitan el, el, crédito. el crédito. Creo, vamos, yo lo he escuchado también que no sé, ha sido el Grupo de Izquierda Unida o Iniciativa per Cataluña que han presentado una iniciativa para tratar de, de limitar este tipo de, de situaciones, ¿no? de, de cómo se utilizan grandes recursos para para cosas que son bastante escandalosas con las que está sucediendo a, a gran parte de, de los ciudadanos de este país, ¿no? Con los problemas para hacer frente a las hipotecas y al paro y tal, ¿no? Uh -huh. Además, ¿Y? Ha, ¿Ha propuesto a Izquierda Unida iniciativa que se regulen, ¿no? igual que hay un salario mínimo que haya un, un tope, ¿no? También para Sí, Rita. han planteado en el programa, bueno, en el programa europeo figuraba también. Una de las cuestiones que hubiera lo mismo que hay un salario mínimo que es bastante mínimo además, pues que hubiera un, unos salarios máximos o sea para evitar las escandaleras de después te enteras de enteras de gente que que de, utilizan el dinero de, de los demás estoy hablando de los ejecutivos de los bancos y eso porque al fin y al cabo lo que manejan es los dineros es que tiene otra gente ahí de, de, de depositado ¿no? uh -huh. y, pero que ellos se asignan en los consejos de administración unos sueldos y unas indemnizaciones escandalosas que han escandalizado más a la gente cuando se ha ido conociendo al, al calor de, de la crisis que y han, y han empezado a, a, a sacarse datos de una serie de indemnizaciones y de una serie de sueldos que tenían una serie de, de ejecutivos de, de banco que supuestamente son asalariados del banco, claro. pero son asalariados con unos niveles de, de escándalo. ¿no? Eh, uh -huh. Que, por cierto, este fin de semana nos hemos despertado con la subida de del precio de la gasolina, bueno, sí. de, de los impuestos de la, sobre la gasolina y sobre el impuesto del tabaco que son impuestos indirectos y que, Indiretos, bueno, que al final... ...repercuten sobre las clases más no son humildes, impuestos, sobre las clases medias. ¿no? no son impuestos directos, sino que son impuestos indirectos pues, sí. que todo, paga, paga todo el mundo. Y, precisamente, el PSOE, eso no es una medida de izquierda, aunque el ministro Sebastián diga que es una medida de izquierda, ¿no? Eh, precisamente, el, el PSOE pues, ha eliminado el impuesto de patrimonio, que, que pagaba solamente el 5% de, de la población española, que aquella rentas altas y con un, con un patrimonio importante no, eso que pagaba una ínfima parte de la población, lo pagaban los más ricos pues eso lo ha eliminado y sin embargo suben los, los impuestos indirectos porque una vez que el Estado deja de recaudar directo, dinero por pues los impuestos directos de la renta más alta pues tiene que subir los impuestos indirectos, eso de cajón el PP lo critica también pero es la misma política de, que hizo el Partido Popular ¿no? de apretar por los impuestos indirectos y reducir los impuestos directos que benefician pues, principalmente y casi exclusivamente ahora, a las rentas más altas. El, el momento se ve que han esperado después de las elecciones europeas. Después han seguido el mismo camino que el Partido Popular, aunque el Partido Popular lo critique ahora. O sea, yo me acuerdo que en la época de Aznar eh, hubo rebajas en los impuestos directos, en el IRPF, que es el que se paga es el más proporcional en función de la renta, en impuestos sobre la renta pero hubo muchas subidas de impuestos indirectos sobre el tabaco, sobre el alcohol, sobre los carburantes la gasolina y todo ese tipo de cosas ahora parece ser que se han planteado bueno, parece ser que no se ha planteado una subida sobre la gasolina sobre el tema del transporte el tabaco y el tabaco en el tabaco, bueno, pues, se puede, tener, puede haber algunos efectos sobre el tema de la salud de la gente en cuanto deja de fumar, de fumar. pero lo que sí está claro que los impuestos indirectos en general pagamos todos por igual, o sea que yo voy a trabajar todos los días y entonces si tengo que echar gasolina pago lo mismo que el uno que tiene muchos, muchos, recursos. muchos recursos y muchos cuartos. no o sea, cuántos trabajadores pues tienen que utilizar un de para su desplazamiento algún vehículo... Entonces van a tener que soportar ese tipo de, de, de carga. Claro pero, claro, pero con el shock con lo que estábamos comentando antes. ¿no? Pero o sea, esos trabajadores no pagan no, pagar, no pagaban ni tienen que pagar impuestos de patrimonio. impuestos de patrimonio claro, entonces, tienen que pagar a las personas eh, más ricas y eso es lo que han quitado. Lo que no parece, vamos, lo que pasó en la campaña del 2008, que tanto el PP como el PSOE Plantearon la supresión del impuesto de patrimonio, que de hecho, al ganar el peso, él lo ha, lo ha suprimido, y es un impuesto. Claro, eso sí que no tiene lógica. O sea, tú suprimes un impuesto directo sobre las grandes sobre la fortunas, grande fortuna, y ahora, a la vez que haces eso, sube los impuestos indirectos que le afectan a todo el mundo por igual, independientemente de su capacidad económica. Eso, de luego, no es una política de izquierda, cuando, desde luego, si Izquierda la unidad sí ha dicho en su campaña electoral que sí hay, y ahí también los sindicatos están de acuerdo con, con Izquierda Unida en que hay que hacer una reforma fiscal para sostener, digamos, la política social. Pero claro, la reforma fiscal tiene que ser precisamente de aumentar los impuestos directos y sobre las grandes fortunas, ¿sabes? sobre la gente que gana más, más dinero, sobre las empresas, etc. ¿no? Y sobre la gente que se ha estado beneficiando a lo largo de, de estos años que ha habido de crecimiento económico, esa gente, es lógico... De, parece de justicia que tengan que aportar más que la gente, pues es que ahora se ha quedado en paro, o está en situación de, de expediente de regulación de empleo, etcétera ¿no? que por eso muchas veces, hablando, porque hemos estado antes hablando de futbolistas que se vienen y que cobran una pasta millonaria que es un ejemplo, ¿no? que se tiene que tener en cuenta que muchos futbolistas extranjeros vienen a España porque pagan menos impuestos que hay que tener en cuenta, por eso muchos futbolistas italianos se vienen aquí a España porque los El, el, el traspaso fiscal, ¿no? el por ejemplo en Italia creo que es un 40 o un 50% por ciento del traspaso y sin embargo aquí en España se paga un 20% por ciento al fisco, estamos hablando de menos cantidad que es un ejemplo también, hombre para comentarte más de que aquí bueno las grandes fortunas siguen sin pagar los impuestos que se supone que son los que deben de de eh, en este caso nutrir ¿no? para las arcas eh, públicas para que el Estado sea un verdadero garante de la igualdad entre los ciudadanos claro, eh, se supone que redistribuya tiene que pagar más de la, más la política la social no A, bueno. el Estado español eh, que tiene poca política social ¿no? comparado con, por ejemplo con países nórdicos como Dinamarca eh, incluso Francia Alemania mm. tienen muchas más prestaciones sociales en temas de desempleo y de ayuda a las familias trabajadoras que el Estado español. Eh, bueno, si os parece también vamos a ver, cambiar de tema, ¿no? Hablar en el ámbito internacional antes de pasar a, al campo de, de la política municipal pues en el ámbito internacional eh, nos encontramos con un hecho eh, solapado también por los, por los medios de ...de comunicación, como es la masacre de jornaleros en Perú... no ...a cargo de, del gobierno, ¿eh? el gobierno de Alan García... ...que es un presidente socialdemócrata que ya estuvo gobernando Perú... ...y que tuvo que salir por temas de corrupción... ...y que, bueno, ha vuelto a gobernar Perú en unas elecciones... ...donde la izquierda, la verdadera izquierda, la izquierda socialista de verdad... ...ganó las elecciones en la primera vuelta... Y en la segunda vuelta, pues los socialdemócratas se aliaron con los conservadores para ganar por, por muy poquito porcentaje, por cierto, al partido de izquierda en Perú. Entonces, un gobierno apoyado por, la, por las grandes multinacionales, ¿no? De eso ha firmado el Tratado de Libre Comercio con, con Estados Unidos, algo que no han hecho el resto de de países eh, latinoamericanos Latinoamericano. excepto Colombia y México, ¿no? Que son los otros dos países donde, ah, donde, donde existen gobiernos conservadores. Y eh, bueno, el gobierno socialdemócrata de Alan García pues ha reprimido contra los, a los indígenas que están protestando precisamente por eso, ¿no? El Tratado de Libre Comercio está permitiendo que las multinacionales norteamericanas pues entren en Perú y saquen con las reservas naturales y con todos los recursos acuíferos y, y las sí. tierras que tienen los indígenas allí ¿no? y entonces ya van por 40 muertos ¿eh? a cargo de, del ejército peruano es un crimen de lesa humanidad y sin embargo pues nadie ha perdido nadie ha condenado al gobierno de Alan García en el Ni Europa ni los Estados Unidos ni están pidiendo cuentas y parece no. que hay un silencio en ¿no? y los ahí, medios de comunicación. No, no, no aparece. No, retira no Son entradas. 40 muertos. Yo me pregunto si con un solo muerto en Bolivia o en Venezuela o a manos del ejército pues, sería la primera noticia del telediario. Desde Antena 3, seguro. Y desde la primera también. Sí, ¿no? vamos, el. Eh, yo, vamos, es escandaloso el, el silencio y la, la doble ma vara de medir que hay sobre, sobre este tema. Eh, vamos, el fondo es que la, las propiedades que son comunales, del, digamos, de las comunidades indígenas, las selvas, las montañas y tal, que hasta ahora, bueno, pues nadie la ha interesado porque económicamente no ha sido viable la explotación y eso... Eh, Tierras que son comunales, como aquí en, el, en la Edad Media, pues había zonas de pastoreo comunales y tal. Que, o sea, comunal quiere decir que es de la colectividad. Bueno, pues esta este, esta gente, la Alan García, este, el gobierno de, al fin y al cabo, socialdemócrata, es un, un derechista. No, un socialdemócrata. Este, un derechista, vamos. No, no un socialdemócrata. Eh, eh, sí, eh, vamos, es lo mismo. Eh, sí. Este, vamos. Este está enfrentado a todos los gobiernos de progreso que hay en América y, y resulta que, bueno, está privatizando y privatizando y dándoselo a grandes empresas lo que son la, las extensiones de, la, de las selvas y esto de, del Perú, ¿no? Entonces ese es el fondo, ¿no? Claro, y después, claro, el, la matanza viene porque la, los indígenas, pues, se están resistiendo a, a, a que le, los expolien completamente, ¿no? Uh -huh. Y el escándalo también viene por eso y viene por, por el silencio cómplice que hay. Y en de, los medios de comunicación. De comunicación. o sea, eh, lo que tú has están, dicho... Están sacando, por ejemplo, ahora todas horas protestas en Irán, que no es un sí, estado eso, aliado de, de Occidente. De Occidente, ¿no? Pero hoy, ahora decían en el telediario esta tarde, en Canal Sur, antes de venir para acá, que parece que había un muerto, ¿no? Sí. ¿Eh? Pero aquí ha habido 40 y no ha salido en los medios de, de comunicación, ¿no? 40, que haya zonado por ahí, pero vamos, o sea que que que, que, si, que si esto hubiera sido en Irán, o hubiera sido en Bolivia, que está allí al lado, con Evo Morales y eso, evidentemente, en Bolivia había muerto precisamente de, de la contrarrevolución y de la CIA y eso, y de los golpes que están haciendo contra el gobierno democrático. Ah, sí, revolucionario. Han matado a sindicalistas, y ahí eh. tampoco han dicho nada, pero aquí en este caso, que es el gobierno de derecha, hay un silencio, poca información. Está, nunca exportada, no uh -huh. se analiza es también como el caso de Colombia quedaría para un programa también sí. con los grupos paramilitares, sí, el narcotráfico el, el, y la vinculación con el gobierno el, no, sé, en algún, bueno, no sé si en la página de la República o en alguna de estas páginas decían que de todos los sindicalistas muertos el año 2008 en el mundo, no sé si el 60% de eran, país, colombiano. eran, eran colombianos de un, uh -huh. de un gobierno que ha estado apoyado por Estados Unidos Eh, y es el amigo sí, cómplice de es, es Estados su, Unidos. Su Israel en América en Latina. América, en América Latina. Hay una página sobre el tema este de, de Perú que se llama salvalaselva.org que eh, está continuamente informando del tema de los pueblos indígenas en, en vamos de Perú, de uh -huh. Colombia y de... Estamos, ¿eh? uh -huh. en no, lo digo por si alguien quiere conectarse uh -huh. y recoger más información. Uh -huh. Pero es un país también con una desigualdad tremenda, con unos niveles de pobreza, de analfabetismo sí. eh, uh -huh. muy, muy alto, ¿no? Sí. Y donde... La izquierda ganó las elecciones en la primera puerta, luego se tuvieron que, que juntar a los conservadores y los socialdemócratas. Me parece que junto, con, frente a un gobierno junto con Bolivia debe ser de los países más, más atrasados atrasado de, de América Latina. ¿no? Sin embargo, Bolivia con el gobierno revolucionario ha alcanzado que la, la UNESCO declare territorio libre de analfabetismo Bolivia. ¿no? No, y Bolivia va por otro camino. ¿no? Ah, y además, eh, Estos problema que hay en América Latina, territorio libre de analfabetismo, eh, fue declarado Cuba en 1962 de hecho, después de una campaña revolucionaria y hasta 2006 no había otro territorio que se ha de declarado libre de Bolivia analfabetismo, está haciendo ¿no? después Venezuela también con método, eh, el método cubano Yo Si Puedo. Después aplica aplicado Bolivia, eh, también ha sido declarado por la UNESCO como organismo de la ONU. Territorio libre de analfabetismo. Y ahora se está aplicando también en Nicaragua, en Honduras, uh -huh. ¿eh? en que Ecuador. En Bolivia se están aplicando políticas totalmente inversas a lo que se, está, se ha hecho en Perú. Eh, en Bolivia, sí, eh, el gobierno de Evo Morales ¿no? se ha, libe, ha liberado tierras procedentes de grandes latifundios, uh -huh. eh, para lo, lo, en este caso para el campesinado. ¿no? Uh -huh. Y, bueno, eh, son medidas que realmente... ...cuando se hace, por ejemplo, se ha hecho en Bolivia... ...pues los medios de comunicación lo han intentado tergiversar... ¿no? ...la han intentado tergiversar de forma de que, bueno... Eh, ...aparecieran los medios de comunicación de que, bueno... se ...estaban eh, quitando las tierras a los terratenientes ...para dárselas a los indígenas... ...dándole un enfoque totalmente, como ya he dicho anteriormente... ...al revés, y sin embargo... Eh, ...en Perú, pues como hemos visto... Eh, ...los medios de comunicación... Tienen un silencio absoluto sobre el tema, pero aparte eh, estamos viendo que ningún, o sea ningún gobierno, salvo los gobiernos en este caso eh, socialistas, no, revolucionarios como Venezuela, Bolivia, Brasil, eh, Uruguay, bueno todos los gobiernos donde se ha habido cambios importantes en la política, no. Eh, pues han sido los únicos gobiernos que están denunciando la situación que hay en Perú. Sin embargo, hay otros, eh, en este caso otros gobiernos, por ejemplo a nivel europeo no hay ningún gobierno europeo que haya haya denunciado la situación que se que, que se está haciendo, se está porque está, pues, se está provocando con la matanza de los campesinos, de los indígenas allí en, en Perú. Que hombre, que es una verdadera vergüenza, ¿no? Este silencio como habéis antes comentado y que bueno, eh, digamos es es el enfoque que le dan los medios de comunicación que son, en este caso, propiedades las propias multinacionales, seguro que están cometiendo tales atropellos allí que con la complicidad del, del gobierno peruano, evidentemente sí, Es tremendo, ¿no? El crimen que se está dando pero, sin embargo, no aparece en los medios de comunicación, por lo menos en los medios de comunicación de masas eh, Pasamos antes, vamos a hablar también de los, la situación de los jornaleros no ahora con la crisis eh, que se está dando en Andalucía ¿no? de situación de explotación que están aprovechando los, los empresarios la crisis para explotar eh, a los jornaleros ¿no? en el campo Sí, bueno, han, vamos, han ido llegando una serie de, de noticias de, de distintas índolas. aquí en concreto en el término de SIHA de algunos sitios donde se le adeudan ...a los trabajadores cantidades importantes de recogidas de campaña, ¿no? Eh, bueno, que hay que tener en cuenta que el salario de, del campo es bastante corto. Si un trabajador se tira dos meses trabajando y se le deben 45 días... ...la verdad es que la gente lo, está, lo pasa bastante mal, ¿no? Y después también hay empresarios que están aprovechando de la situación para... Para incumplir los convenios colectivos y aprovecharse de la situación de los más explotados entre los explotados, que son los, los, inmigrantes. los inmigrantes, para tirar hacia la baja los, los temas de los, los de los salarios. ¿no? Yo creo que, que esta es una situación preocupante y que tiene que haber una respuesta, pero la respuesta del movimiento obrero debe ser del movimiento obrero. ...con su con lo que con la trayectoria que tiene el movimiento obrero... ¿no? ...que es precisamente denunciar y luchar contra los que explotan a la clase trabajadora... ...no, no buscando digamos el enfrentamiento entre, entre la clase trabajadora... ¿no? ...por distintas nacionalidades, entre los pobres y los más pobres. ¿no? Y me consta, yo sé que bueno que había gente que se ha dirigido al sindicato del campo... Y parece que va a haber alguna, algunas acciones de este sindicato próximamente en esta semana aquí en Ecija para tratar de, de ir cortando este tipo de situaciones y actuando contra este tipo de situaciones. Yo creo que, que eso es totalmente injusto, vamos, no sé cómo, cómo lo veis. Bueno, <ríe> evidentemente eh, habrá gente que piense, ¿no? o que quieran, eh, digamos, tergiversar no esta situación diciendo que, bueno, que los inmigrantes, pues, en este caso eh, son los que, en este caso, se supone que son víctimas de, de esta situación que no son cómplices, porque en este caso son, como tú bien has dicho eh, se aprovechan de esa situación, eh, de que, bueno, hay muchos que están indocumentados entonces se les amenaza de que, bueno, eh, con el hecho de no trabajar Y, bueno, desde aquí habría que hacer un llamamiento importante al movimiento obrero para que, bueno, eh, en este caso haya solidaridad, ¿no?, con, esa, con estos inmigrantes que están aquí, ¿no?, que, bueno, vienen a ganarse eh, un sueldo, ¿no?, para poder so sobrevivir y aquellas personas que también intentan tergiversar esa situación para que crea un conflicto entre trabajadores, Eh, inmigrantes y trabajadores de, de, o jornaleros ¿no? de, de aquí, de de, bueno, de toda Andalucía en ese sentido, porque bueno contra realmente contra quien hay que ir es contra quien utiliza esos mecanismos y esos métodos, en este mm. caso los empresarios, que son los que en este caso pues hasta aprovechan de la situación de, de crisis ¿no? y pagan la miseria no eh, porque bueno, en este caso pues lo que hacen es o, o ...o coges lo que te ofrezco o te vas, ¿no? Entonces, son situaciones totalmente dantescas, ¿no? Y que, bueno, que hay que solidarizarse con todos eh, estos trabajadores que están en esta situación... Y, como, ...y arbitrar los mecanismos desde los sindicatos, desde el propio movimiento obrero... ...desde, el propio, desde las propias formaciones políticas para que este tipo de eh, casos y situaciones no se den... Y después el estado también tiene que intervenir, o sea, nosotros lo estamos con la inspección diciendo de trabajo, con la inspección de trabajo y, y obligando. hombre, el, todos sabemos que en las campañas agrícolas, por ejemplo, si los españoles que se van a coger la uva en Francia, son alojados en. en viviendas de los empresarios que los, que los tienen, ¿no? El, los que van a la coger aceitunas normalmente se alojan también en los cortijos. Si alguien trae mano de obra foránea, Evidentemente, tiene que correr con los contratos, cumplir los convenios y alojar a esos trabajadores. Lo que no vale es montar campamentos. O sea, eh, el, el empresario se beneficia de la mano de obra, pero crea guetos de, de campamento, de marginación, de, de marginación, con salarios ínfimos, eh, ¿no? De hecho, que para, no posibilitan para, el alquiler de una Para crear vivienda, un enfrentamiento eh. y una situación de, de alarma ante los ciudadanos, ¿no? O sea, si hay un empresario que quiere contratar a gente de otro país para trabajar en su finca, lo tendrá que hacer con todas las consecuencias, tendrá que hacer los contratos y, a los, y buscarle los alojamientos. Lo que no vale es, es, es movilizar a la, a la mano de obra a la baja. Y después generar campamentos y situaciones ah. extrañas que son las que. Eh, Por lo menos paga un salario digno, eh, ¿no? Que cumplir no los eh, convenios. Lo que tiene que hacer es cumplir el convenio de, del campo, que es el que lo regula las condiciones de, de trabajo, ¿no? Y ahí, bueno, pues ahí evidentemente decíamos los sindicatos, pero también evidentemente el Estado tiene que intervenir. El Estado son eh, la Junta Andalucía y es el Estado central con los instrumentos que tiene de. De, de control. Y ahora lo que nos vale es que el Estado, hombre, que es el más poderoso, se lave las manos y deje las relaciones a, bueno entre los empresarios y los trabajadores. Al fin y al cabo, los empresarios tienen la santén por el mango porque tienen la capacidad económica con la situación de la crisis que hay. Bueno, pues los trabajadores acuden a donde haya por allí algo. Como un panal. No, y También a zaga, ¿no? saber, terrorismo sí. empresarial. También, y es y es ¿no? Porque esos es terrorismos, claro. igual que la muerte de trabajadores por pues no cumplir las condiciones de seguridad, a costa de ganar más dinero, ¿no? De obtener mayor beneficio, mayor rédito, pues eh, condenan a sus trabajadores a grados, sí, a hartos sí. grado de explotación, ¿no? Lo, lo que y pasa falta de que, seguridad y de condiciones. En Valencia, en la panadería, que ha sido un sí. escandalazo, no, no, no, no, no, no, no, no, y que pero, haya gente que los protege todavía pero que, re, que refleja una situación que particularmente vamos en España se, se, se da y se ha dado pero que en la comunidad valenciana y en murcia esta zona del levante ha sido se ve que ha sido y es no o sea que que hay una, o sea, una práctica hay, de, de, de pequeña burguesía y de burguesía pues que eh, se ha ido enriqueciendo a base de explotar a una mano de obra eh, sin derecho que es extranjera. Y, bueno, este esto ha sido, un, digamos, la punta del de iceberg, ¿no? Además, esto es la ley natural del capitalismo, ¿no? Es que la explotación de los propietarios de los medios de producción sobre los, los desposeídos, no los que no son propietarios de los medios de producción, que es la clase trabajadora. Lo que pasa, claro, que el movimiento obrero con la lucha de durante siglos, y eso, pues... Ha conseguido, condiciones, ha conseguido mejorar sus condiciones de trabajo y su atención social, ¿no? Lo que pasa es que una vez que el movimiento obrero pues, pierde fuerza política, pierde fuerza de organización, pues vuelven a precarizarse la, la situación de, de las condiciones de trabajo eh, de, esta, de la clase obrera, ¿no? La inmensa mayoría de, de la población, ¿no? ¿Se acordáis que cuando, no sé si, cuando hablamos de, precisamente de las injusticias del sistema electoral español, no sé si se acordáis que los inmigrantes estos que están eh, están empadronados en los municipios, pero no tienen papeles, y los hay muchos que están, no están empadronados para distintas cosas, pero no tienen los papeles en condiciones y tal, cuentan a la hora de repartir los diputados, o sea, que la sí. provincia de, decíamos el caso de Almería, o sea, Almería cuentan un montón de extranjeros que están allí, que están viviendo, cuentan para que Almería tenga diputados, pero a la hora de votar no votan. Quien votan. No, que, po no que votan porque no pueden. No pueden, no tienen derecho al voto, pero sí, sus jefes sí tienen derecho al voto y pueden elegir además más diputados, que se acordáis que estuvimos hablando en las generales, como por ejemplo Vizcaya y Córdoba, han perdido diputados, o sea, sí. de los 350 diputados de España. Un sitio donde tiene poca emigración de extranjeros, como es Vizcaya o Córdoba, que son zonas más obreras y más tal, han perdido diputados y se lo han ganado, por ejemplo, Murcia y Almería, que son sitios donde este fenómeno que estamos dando, pues le hace que tengan más diputados, pero que después los extranjeros, que son clase obrera, no tienen derecho al voto. Bueno, eso es una... Una cuestión más de. Una contradicción. De, del, bueno, una de las injusticias más del sistema electoral en España, ¿no? uh -huh. Bueno, pasamos ya, cambiamos de tema y nos metemos en el plano municipal, ¿no? Aprovechando que está salvado Salvador Justamente con nosotros, ¿no? Porque se cumplen dos años de. Bueno, desde las elecciones municipales de 2007, ¿no? dos años y podemos hacer un balance, ¿no? De la posición de Izquierda Unida ante la situación que se crea. Eh, en 2007, ¿no? De las elecciones municipales. Bueno, se podría hablar bastante sobre esto, porque si analizamos un par de años, da para. Da para un programa. Da, anterior, da para mucho, ¿no? pero vamos, algunas cosillas sí conviene. Yo creo que la situación, eh, como en otras cosas, lo que ha re removido el panorama político en Ecija es la situación de crisis económica, ¿no? O sea que. ...que hay un antes y un después del estallido de la, de la crisis económica... ...aquí en Ecija, también en la, en la vida municipal, ¿no? Porque, bien, incluso la marcha misma del ayuntamiento no, no es lo mismo... ...en una situación de crisis económica que en una situación, de digamos, de, de crecimiento económico... ...por los ingresos que tiene que hacer y por los gastos que tiene que hacer... ...en una situación de crecimiento económico el ayuntamiento ingresa más... Y tiene que gastar menos. Ahora mismo tiene que gastar más porque tiene que hacer frente o debe hacer frente a una política eh, una política más social, sí si cabe. O sea, que tiene que hacer un esfuerzo precisamente en esos, en esos campos. ¿no? Y bueno, decir que que la primera parte de estos dos años... O estos dos años sí, porque ahí está marcado obvio, un árabe del gobierno de en la primera parte, no antes de la crisis, que realmente ver había... mi punto de vista fue flojita, ¿no?, porque no se llevaron a cabo... Fue una continuación de lo que ya había, ¿eh? ¿No? sí. se había una continuación que... realmente del, de lo que... En el mandato anterior se dejaron muchas cosas encadenadas y, bueno, de, y los ciudadanos dirán, bueno... Pues, por ejemplo, la Ronda de la Zafa, la carretera de la Campiña, el complejo de Prodis, allí en la Arcarachela, que tiene tres centros, vamos, una residencia, eh, una de gravemente afectado, un centro de día... ...el tema de la electrificación del Villar... ...pues la, el Aulario de Pedro Garfia... ...terminar el polígono de Villanueva... ...terminar la Vía Verde... ...el Parque Comercial... ...que aunque era a nivel... vamos ...y es a nivel privado... Sí, ...pero sí. evidentemente se gestionó y tal... ...el arreglo de la, de la Torre Victoria... ...el Tanatorio... ...todo ese tipo de cosas... ...de alguna forma fueron... ...culminaciones... ...fueron culminaciones... ...el, el, el, el polígono... ...la guardería del polígono de, de la Campiña... ...todas esas cosas... ...iban andando... ...y la verdad es que... ...todavía incluso quedan bastantes cosas por, por terminar... Y la verdad que se ha echado en falta que no había, había un impulso no chido, ¿no? nuevo, ¿no? así, así. Bueno, pues van terminando cosas pero vamos impulsando ¿No? cosas, nuevas. cosas nuevas, ¿no? Yo eso por ejemplo lo he echado en falta en estos dos años, he visto muy pocas cosas nuevas. Una que, por ejemplo ha sido el dotar ya de un servicio nuevo de grúa que todavía no está funcionando. Ya, te estoy diciendo, ¿qué cosas nuevas ha habido? bueno pues En dos años. En dos años. Una es dotada de un servicio de grúa municipal de 24 horas, que me parece bien. O sea, porque si hay uno que pone un coche en la puerta de una cochera, pues llama a la policía y lo quita. Pero, vamos, bueno, en dos años todavía no, no está puesto en marcha. O el tema del, del traslado del tema de, de la basura, que se va a llevar, se está llevando una planta de, de esto y que va a generar una tasa nueva, total... ...pocas cosas... ...en realidad vio pocas cosas nuevas... ...en, esto, en, esto, en estos dos, dos años ¿no? Y ahora claro. una segunda fase... ...para mí de gobierno es a partir de la crisis ¿no? ¿Cómo reacciona... ...el claro. gobierno local ante la, ante la crisis ¿no? Yo ¿Y creo no? que ha habido falta de reacción... ...vamos os digo... El, ...en el año 2008 el presupuesto... ...que el primer presupuesto que hace solo... ...el Partido Socialista... Eh, ...en este gobierno... Eh, ...bueno pues... Realmente, el presupuesto del 2008 fue todo a lo grande, fue el presupuesto más expansivo expansivo en cuanto al gasto, ¿no? y digamos, sobre todo gasto corriente, que se había producido en toda la historia de Exige. ¿eh? Incluido, tenía diferencias con los presupuestos que hicimos en el mandato anterior, fue todo a lo grande. Y, sin embargo, ya en el 2008 empieza la situación de crisis económica, no hay reacción económica por parte de ...del equipo de, de gobierno, que una primera cosa que nosotros echamos en falta y lo anunciamos. Porque la Pero, situación económica también se plama en el presupuesto, en este caso en ingresos. Evidentemente, ¿no? Y es verdad que en ese, los efectos del paro hasta el, hasta el verano del 2008 no se empiezan a, a notar tanto... ...porque los efectos, por ejemplo, del centro comercial... En, hacen que digamos la, relativiza la, la, la, la, el paro vaya manera. bajando hasta mayo del 2008 el paro baja en exige aunque la construcción ya venía cayendo desde el 2007 el paro no empieza a crecer en ESI hasta el verano del 2008 y ya después cuando se dispara a partir de septiembre de, del 2008 entonces por ejemplo ahora se ha liquidado el presupuesto del 2008 y por ejemplo hay tres cosas que me llaman mucho la atención y que indican una peor situación y una falta de reacción ante esta crisis. Una, eh, la deuda con proveedores ahora mismo es la más alta que nunca ha existido. Si sí, sí en el mandato anterior se llegaba al punto más bajo de deuda con proveedores, situándose en 11 millones de euros, frente a en ese mismo año en el 2006 el ayuntamiento debía a y proveedores 11 millones de euros. Y al ayuntamiento le debían, creo que eran 18 19 millones de euros. De o sea, que derecho. era una situación de derecho. O sea, al ayuntamiento de positivo, le debían ¿no? bastante más que el ayuntamiento le debía a los proveedores. En este, en este año ha pasado lo contrario. O sea, en el año 2008 hemos llegado, estoy hablando del 2006. En el 2008, dos años después, se da la circunstancia contraria. El ayuntamiento le debe más a la gente que la gente le debe al ayuntamiento. Digo, la gente, las empresas y tal. O sea... El, el ayuntamiento debía no ya 11 millones de euros debía 17 millones de euros había aumentado en 6 millones de euros la deuda con proveedores y a su vez al ayuntamiento la debían menos era una situación ya, digamos, de déficit real ¿no? de déficit real así, bueno, si tú, uh, si tú debes 11 millones pero a ti te deben 18 conforme vas ingresando, vas pagando que hay, y, y que hay un así. dato importante que hay que señalar que a partir de enero de 2007 no sé si es así uh -huh. si no me corrige el hospital ya no forma ya, parte ya del, no está... del ayuntamiento y bueno sí. ah. lo que pasa es que eso también tuvo efecto ya, sí, perverso porque después toda la deuda recayó sobre el ayuntamiento pero bueno, pero sí, que es verdad, por lo menos se ha dejado de generar más deuda trampa y además habían negociado la deuda de, de a 10 años la, el tema de la deuda de seguridad de social, social de y, de, de, y de hacienda, ¿no? entonces una, un dato es ese, como la deuda con proveedores ha ido creciendo y se ha pervertido en el sentido de que se debe el ayuntamiento debe más a la calle que la calle le debe al ayuntamiento la deuda comprobadora, el remanente que ha llegado hasta 7 millones y pico de euros en esta última liquidación del 2008, el presupuesto que se presentó como el más expansivo y el más eh, vamos, que el, la gente del PSOE habían hecho ellos en solitario y demostraba su línea económica es el presupuesto que ha generado un remanente más gordo en, en, en el tema de la deuda y después la línea que había de resultados presupuestarios es decir de ingresos frente a gastos del ayuntamiento que en los cuatro años anteriores fue positivo y llegó hasta en el año 2006 me parece que en dos y pico millones de euros positivos, en este año se ha situado ya en negativo en un me parece que eran 500 y pico mil euros no tengo aquí los datos pero estaba ya en, en, en negativo ¿no? son es un dato eh, negativo en cuanto a, al tema o sea, al tema de la gestión entonces Eh, a nivel político, la única cuestión que se anunció frente al tema de la crisis fue una serie de medidas que en sí mismas no es que estén mal, pero que son absolutamente insuficientes. Eh, cuando se anunció en el verano del 2008 que para el presupuesto del 2009 se iban a congelar los, los sueldos de los concejales y se iban a reducir parte del personal de confianza, que al final han sido dos personas nada más de… de es muy poco bagaje porque la situación de la crisis ha sido bastante mucho más gorda de lo que en el principio en el 2008 se, se, se planteaba ¿no? entonces claro, ya para el presupuesto del 2009 sí he visto una línea más, más realista no ha sido, o sea se ha reducido el presupuesto no tanto como yo creo que, que se tenía que, que haber hecho hecho en falta que por ejemplo ya viendo una liquidación del 2008 con los datos tan duros que hay ...pues el presupuesto del 2009... Ni el, ...en el 2008 no se tocó... ...en el 2009 no he visto ninguna intención de, de tocarlo... ...en el sentido de reducir el, el gasto... El gasto ¿no? ...de reducir el gasto... ...y es una medida que se debe de tomar... ...vamos que en este caso... ...a mí me tocó hacer... ...cuando yo he estado de delegado de economía... ...cuando tenía una liquidación de presupuesto... ...la más alta que llegó a haber... ...fue de menos 3,9 millones de euros... ...ahora mismo o se ha presentado una liquidación... ...de casi 8 millones de euros en negativo... Y yo tomé medidas de disminución del gasto en el presupuesto que había en aquellos momentos no, no, no. para reducir ese eso que, de hecho, terminamos en el 2006, la última liquidación del año completo que me tocó a mí como delegado, terminamos en un remanente de menos 2,5 millones de euros, que es prácticamente no, prácticamente no, igual de como nos los encontramos con cuatro años que tuvimos de una gestión, ...muy intensa de inversiones... ...y de, de acción pública... ¿no? De, ...de inversión y de movimiento económico. ¿no? Bueno, y... Eh, ...el tipo de oposición... ¿no? Que, ...que existe en el ayuntamiento... ¿no? ...pues parece que hay... ...dos tipos de oposición... ¿no? ...por un lado, Izquierda Unida en solitario... pues ...está llevando a cabo una oposición constructiva... ¿no? ...crítica con el Gobierno... ...pero a la vez... ...constructiva está, está, está, tratando de mejorar la situación... De Fija, ¿no? Y en cambio, existe otro bloque de oposición, ¿no? Que eh, busca ¿no? el derrumbe del gobierno principalmente. Y bueno, en muchos de los casos, hubo beneficio personal, ¿no? Eh, por, por encima de, lo, de los intereses de, del pueblo, ¿no? Digo, personal, ah, no, de además de Partidista, Aparte de partidista, ya individualista también, de dinero a grupo, de liberados, de. Bueno, el caso de las operaciones de tesorería ha sido un caso significativo de este tipo. Nosotros siempre hemos dicho, vamos, a ver, con este gobierno del PSOE y también antes cuando estaba el Partido Andalucista, en, normalmente nosotros nunca hemos estado intentando bloquear la, digamos, este tipo de operaciones, que son operaciones que además muchas de ellas venían de mandato del de, de Partido Andalucista, prácticamente todas, porque el mandato anterior solamente se, se generó una nueva operación de tesorería y se cancelaron algunas, bueno, eh, pues nosotros lo nos hemos mantenido siempre en la misma posición. Y aquí, sin embargo, si veis, aquí ha habido cambios de posiciones, ha habido, de entrada no, eh, han hecho que el, al ayuntamiento le cueste dinero no renovar determinadas operaciones de tesorería, al final se han terminado aprobando. Que si falta un arpleno pleno, que si va a hacer pipí, que no sé qué, al final se terminan aprobando. Porque en realidad saben que lo que se está haciendo es una carnicería contra contra contra los ciudadanos. ¿Qué pasa? Pues que entre medias ha habido gente pues que se ha dedicado a, a negociar otras cosas, que son el tema de el dinero, de pago a, los, a grupos. los grupos, los grupos en este, en estos años, pues han sido, digamos, los primeros proveedores en, en cobrar. ¿no? ...eso es lo que no se ve en los medios de comunicación, porque eso es lo que, no, no es lo que queda de puertas. En los dentro, medios, ¿no? pero es lo que, es lo que ha habido, ¿no? Es lo que ha habido. Al contrario que nosotros hemos mantenido siempre una postura. Es decir, bueno, pues evidentemente las operaciones de tesorería, eh, si no hay forma de, de cancelarlas, lo más razonable es renovarlas. E incluso hemos dicho ahora, en este momento de crisis, lo hemos dicho a partir precisamente de, de que la crisis estalla y de los datos que, está, que estamos ofreciendo sobre el tema de proveedores, hemos sido el primer grupo que ha dicho, señores, si hay margen de operaciones de tesorería, que hay y había, y se ha demostrado que el Gobierno anterior en el que me tocó a mí, de ese consejera de Hacienda, pues dejó con más de dos millones y medio de euros el margen de operaciones de tesorería. Si hay margen, háganse operaciones de tesorería ahora precisamente no, no para reducir la deuda con proveedores que afecta negativamente al empleo. En ese, digamos, no. porque, bueno, pues, empresas que estén endeudadas con el ayuntamiento, empresas pequeñas pues es muy probable que vaya a la quiebra y detrás de esa quiebra o de ese cierre de una pyme ah, o de un hay autónomo, de soy más gente más gente en paro. Entonces en, en, el caso este de la operación de tesorería es un caso paradigmático de un tipo de oposición y, y otro, aunque yo me imagino que el, la situación misma estará haciendo ver que otros estamos cuatro grupos en la oposición. Yo creo que va algunos grupos se estarán planteando si La, si sí, digamos, la táctica de, a vista de los resultados electorales, de las, vamos, que no se pueden extrapolar mecánicamente como hacía el del PP, ¿no? Pero sí, pero sí indican tendencia, tendencia, sí, tendencia indican tendencia ¿no? Y hay unas tendencias claras entre los dos grupos más importantes que ahora mismo la oposición, que es el Partido Andalucista y el Partido Popular… El, ¿De quién sube y quién baja? ¿no? De quién sube y quién baja. ¿no? Está claro. Con unos electorados muy similares. muy similares muy colindantes. Entonces, yo creo que algunos tendrán que tomar. Que cambiar su táctica, Tendrán que fin. ver a ver si se sigue haciendo este tipo de, de oposición que, por encima de todo, persigue castigar al, al gobierno y, al, y, en algunos casos, particularmente al alcalde. Pero en el culo de los ciudadanos, vamos. No en el culo de, del Partido Socialista y del Alcalde, sino en el culo de los ciudadanos, como al caso de las operaciones... Sí, que genera, ha generado unos intereses De, de, de y, unos gastos. y yo digo, digo otros ejemplos de, de este tipo de oposición que nosotros hemos hecho. Eh, por ejemplo, cómo hemos tratado de buscar soluciones a problemas. Por ejemplo, el caso de crematorio, el caso de la crisis económica. Cómo no hemos... Tratado de utilizar este tipo de cosas para bueno para desgastar al alcalde o tal, sino que hemos tratado de decir bueno, la gente tiene un problema en este tema. vamos a ir buscándole una la solución, solución. Sí. en el crematorio. se vio una solución temporal y un, se le hizo que la empresa renunciara a, a, a su instalación y se le está buscando otra alternativa que era la que se dijo que era. ...que el ayuntamiento buscara sitios alternativos. En el caso de, de la crisis... ...el grupo de Izquierda Unida... ...junto con los sindicatos... ...pues... ...planteó propuestas en positivo... ...dijo que había que... ...bueno, dijo muchas cosas... ...pero una de las cosas que dijo que había que... ...hacer las contrataciones transparentes... ...a través de una bolsa de, de empleo... ...que al final... ...al final... ...había que admitirla, ¿no? Y el gobierno ha estado lento... ...nosotros lo dijimos en febrero... Y si en febrero se hubieran puesto los pasos, ahora las cosas estarían mucho más claras y hubiera tenido mucho más, más efecto. Pero al final se ha tenido que. que poner en marcha y ya está dando sus primeros frutos. y ha habido ya algunas contrataciones que se, ha, se están haciendo en los fondos FEI y eso a través de la. de la bolsa. y espero que las próximas, pues también se hagan a través de. de esta, de esta convocatoria que nosotros estuvimos defendiendo y bueno, en solitario en principio junto a los sindicatos y al final pues eh, parece que era razonable lo que nosotros planteábamos. Lo mismo en el tema de, de los presupuestos, ¿no? Bien, dejar a Ecija sin presupuesto en la, con la situación de crisis económica que hay mm, eh, no, no, no nos parece mayoría. positivo. Quiero decir que en estos dos años… Eh, nosotros salimos defraudados del acuerdo que hicimos del año 2008 de, de presupuesto con el Partido Socialista pues realmente cumplió poco o poco, casi nada de, acuerdo. de lo que acordamos con ellos en realidad era a ellos quien más le beneficiaba que a nosotros a nivel político a la ciudad le favorecía y una vez más pongo encima de la mesa digamos la generosidad de Izquierda Unida a favor de la ciudad de que la ciudad tuviera presupuesto en el 2009 Nosotros hemos sido los únicos que hemos dado trigo con todo lo que se ha hablado aquí en Écija, de disminución de gastos de los políticos, del no sé qué no sé cuánto los únicos disminución de gastos que ha habido han sido las enmiendas de Izquierda Unida al y presupuesto del 2009 en el cual nosotros no hemos pactado políticas y eso, porque hemos salido digamos, defraudados desde 2008 pero sí hemos dicho, oye usted, gástese menos en esto, que era en grupos políticos y en cargos de confianza ...y en dinero para los políticos... ...y hemos dicho, gastes usted más en esto... ...que eran políticas sociales, emergencias sociales... ...que es la que le está permitiendo al ayuntamiento... ...por ejemplo, tener una partida presupuestaria... ...para un plan de diputación que ahora viene... ...para creación de empleo, donde el ayuntamiento va a aportar... ...60.000 euros y se van a generar... ...más puestos de trabajo... ...más puestos de trabajo de, de personas que están paradas y eso... ...bueno, pues eso, eso lo ha hecho Izquierda Unida... ...ha hecho que esa ya tenga presupuesto... ...si esa ya no tiene presupuesto... Ahora, el ayuntamiento de Sijan no se hubiera podido acoger este plan de diputación... ...que tiene una pequeña cofinanciación. Y le hubiera costado trabajo pues una serie de subvenciones que llegan... ...y que van a seguir llegando, porque ahora mismo los ayuntamientos... ...a la hora de, de inversiones y eso, no lo están haciendo con sus fondos propios... ...lo están haciendo con lo que le viene del Estado. Incluso. Un ayuntamiento sin presupuesto está en peores condiciones... O muchas veces no está en condiciones de acogerse a esta línea de, de subvenciones. ¿no? Entonces, también, bueno, la generosidad de Izquierda Unida no es de una organización política y social ¿no? que parte de una ideología, desde, que tiene una historia, ¿no? Y otros partidos, pues, eh, viven más del oportunismo y hay personas que se dedican a trepar en la escala social, ¿no? Y la situación, un ejemplo, ¿no? Que puede ser anecdótico, pero es sintomático de la situación. Es cuando el gobierno recientemente, el gobierno local, pues, entregó a cada partido, ¿no? cosas que acordan ellos en las reuniones de, de Puerta para Adentro, la entrega de un móvil, ¿no? ¿Eh? a costa del ayuntamiento, ¿no? donde el ayuntamiento paga las llamadas. Y que hizo facho Izquierda Unida cuando el gobierno le entregó el móvil y lo devolvió. ¿no? Nosotros estamos en contra de que se entreguen móviles a los grupos políticos, pero que sin embargo otros grupos no, no han devuelto el móvil. Bueno, fuimos, Porque eso sí, no, no. es una, una anécdota, pero es significativa. Hay que fuimos. <risa> los primeros en entregar ah, y además pues, sí. me, me costa que la entrega el PP, ¿no? Pero yo, sí, los demás móviles siguen cada uno teniendo, no, su móvil. me parece que siguen por ahí funcionando ¿eh? y le está costeando el Hombre, ayuntamiento, todo, bueno, el ayuntamiento, le está costeando el pueblo de fijar las llamadas particulares, ¿no? Sobre todo eh, cuando los grupos municipales tienen teléfono, o sea, tiene mal hecho por parte del gobierno. Y mal hecho por parte de aquellos grupos que no nos hayan entregado, evidentemente. Sí, claro. Y que luego en el pleno alardean y de... Luego... De que se gasta mucho en teléfono. <risa> que es verdad que se está gastando demasiado en teléfono. Lo he visto en la liquidación del 2008 y ha sido una cantidad muy alta. Ha subido mucho, ¿eh? Y nosotros, con toda la razón del mundo, vamos a decir a ver claro. qué está pasando, ¿no? Porque... Porque yo Hay acuerdo... personas con móviles por ahí a costa de, de la ayuntamiento. Tiene que ser más cosas, ¿no? Porque ah. yo me acuerdo que había un plan de bueno para que saliera más barato y eso. Y no solo no sale más barato, sino que lo que he visto, sale que más sale bastante más, más caro, está gastando mucho más dinero que se gastaba antes en teléfono, ¿no? Y, y eso alguien tiene que, que, tomar que cortarlo. De... Bueno, pues nos quedan un pocos un minutos ya de programa. ¿Eh? Si, no sé si cortamos aquí si te parece es que, si quieres que me di algo más algo hombre así, sobre ¿no? esto podríamos hablar bastante no pero bueno yo creo, digamos las pinceladas fundamentales de estos dos años están están dadas de esta forma bueno pues seguiremos en otros programas también analizando más cosas no bueno pues el próximo lunes volveremos con una nueva edición de, de la tertulia no durante el mes de junio eh, luego en julio y en agosto pues ya nos iremos de vacaciones iremos. <ríe> Eh, volverá a la tertulia en septiembre ¿no? como cada año ¿no? y hace mucha calor aquí en la radio en, en verano, ¿no David? Bastante. hay bastante. que salir a dar un paseito <risa> <risa> bueno pues el próximo lunes emplazamos a todas las personas que nos siguen a que eh, estén con nosotros también el próximo lunes seguiremos analizando la actualidad tanto local como de, de ámbito eh, andaluz como a nivel estatal e internacional ¿vale? buenas, bueno, noche. buenas noches